De Barrio Roma, Santa Fe, Argentina. Transmite Centro Cultural Ochavaroma, www.ochavaroma.org. Radio Ochavaroma. Cultura, educación y comunicación comunitaria.

Chavarroma 107.1 La palabra que dispara, el silencio que dice, la música que cura. Chavarroma www.chavarroma.org

Un programa con mucha alegría y diversión.

Bienvenidos y bienvenidas a Good Show. Arrancamos con el noveno programa del año. Soy Celis, estoy conduciendo con Vale. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Re bien. Me alegro. Bueno, como siempre, continuamos con el programa de todos los miércoles de 4 y media a 5 y media por Radio Ochava Roma 107.1. Y también nos pueden encontrar en nuestro Instagram como Radio Good Show. Y en la biografía, en nuestro perfil van a poder encontrar también el link para escucharnos en vivo.

Empezamos con Pame y su columna de efemérides. Hola Pame, ¿cómo estás? Hola Cele, gracias por la presentación.、Eh, en realidad estoy en el lugar de Ceci, sí, que sí. no pudo venir sí, bueno, porque bueno, está un poco、sí. enferma. Le mandamos un beso. Un beso, Ceci. Que、sí. se mejore pronto. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, estoy en su lugar haciendo la columna de efemérides. Vamos a hablar del Día del Juego. s í、ah, Bueno, el Día Internacional del Juego se celebra anualmente el 11 de junio.

Sirve para destacar la importancia de preservar, promover y dar prioridad al juego para que todas las personas, especialmente los niños y las niñas, puedan cosechar sus frutos y desarrollar todo su potencial. El juego es un lenguaje universal que hablan las personas de todas las edades y trasciende fronteras nacionales, culturales y socioeconómicas. También estimula la resiliencia, la creatividad y la innovación de los individuos.

Para los niños en especial, el juego ayuda a construir relaciones y mejor a el control, la superación de traumas y la resolución de problemas. Les ayuda a desarrollar las habilidades cognitivas, físicas, creativas, sociales y emocionales que necesitan para el aprendizaje y el desarrollo. Como todos los años, hay un lema. En este 2025, el lema es.

Elige jugar todos los días. Como que todos los días le dediquemos un ratito al juego, sea mucho o poco, pero que le dediquemos un ratito. Y bueno, y es un recordatorio para, para esto que decimos, para que todos, sobre todo los adultos, tomemos decisiones que favorezcan y den prioridad al juego en niños y niñas. Qué importante el juego en todas las etapas de la vida, a ¿no?

Nos、eh, divierte. Sí, en la primera infancia es eso que vos decís, pero más cuando es adulto es un espacio de encuentro el juego.、Tal、Quizás、sí. te juntás con tus、yeah. amigas a jugar y a pasar un rato y es ese espacio de, de encuentro el de juego. Cuenta, te o l v i d a s de los problemas,、sí. de las preocupaciones y pasás、sí. un momento agradable. Capaz、sí. surgen otros problemas por quién gana, quién、sí. quiere ganar,、sí. eso, pero. Y hay gente competitiva. Hay, hay gente, gente competitiva, competitiva, hay de、sí. todo. hay de todo. <risa> hay de todo.

Bueno, p a m e gracias por tu columna. Gracias. Por favor. Ahora continuamos este primer bloque con、eh, las noticias de la semana, que vamos a, a charlarlas con c e l e Sí. Bueno, les queremos contar de una gala de cine que va a tener、sí. la Asociación Civil Cairo. Bueno, c e l e ¿querés contar un poco? Es de, de nosotros, del de de grupo de Cairo, de nosotros de teatro, que estamos haciendo teatro. ¿Vos formas parte? Yo formo parte del teatro del de año pasado,、uh -huh. así que.

Estoy、¿Cómo ten... se llama la película? El Minotauro. ¿Y Minotauro, bueno, o cuánto le llevo a grabar esta película?、Uh, un montón de un, días. Un montón de tiempo, un año creo que fue más o sí, menos. Sí, un montón. Sí. Bueno,、eh, ¿vamos a invitar a los oyentes entonces?、Eh, ¿Cuándo es? El 9 de j u l i o a las 20.30 horas. El 19. El 19 de junio a las 20.30 horas en Prestram, en l Avenida f r e i t a

Bueno, y, y los invitamos a todos nuestros oyentes a vivir una experiencia inolvidable、sí. que no se la pueden perder. Así que, bueno, vuelvo a recordar la fecha: el jueves 19, 19 de junio、Dios、a las 20:30. ¿En dónde se ve? Festrum. Así que todos están invitados. Y bueno, y ahora vamos a hablar también de otro acontecimiento esta semana que es la luna de fresa. La luna de fresa. e n c o a n l e anoche.

Anoche. Es, fue Anoche es un acontecimiento muy poco frecuente y hermoso, por lo que dicen. Yo no lo vi. Alguien lo vio, yo tampoco no lo, vi. no lo viste. n o lo v i No, Mari María nos contaba que la vio. Yo sí tuve la oportunidad de ver la luna anoche. No era la luna común y corriente, pero ya se estaba empezando a poner rosadita、uh -huh. y era linda. q u é le pareció q u é lindo. Bueno, este、y、es más un... brillante que lo normal.

Bueno, gracias. Bueno, este suceso se volverá a repetir recién en el 2043. Sí. Así que, bueno, los que tuvieron la oportunidad, bendecidos, y sí, los que no, esperaremos. Porque falta un montón.、Ah, un montón azote. <risa> esperaremos hasta el 2043. Bueno, ahora seguimos con el programa. Llega Flor con el que nos va a presentar la cocina de día. ¿Qué les voy a preguntar a nuestros oyentes, Flor? Fláceos, e l i Mi cocina sería.

Es. ¿Cuál es tu juego favorito? Bueno, ¿y cuál es el tuyo, f l o r Tengo tres. Dale, ¿querés nombrarlo? Sí. Uno es quemado,、Ajá. uno es congelado y la otra es For t n i t e Vos ya tenés tu top tres.、Sí. Bueno, ¿y Pame, cuál es tu juego favorito? Y. Hoy en día el Candy c r u s h

Eh, lo reconozco, soy casi viciosa.、E、y de, de niña me gustaba mucho jugar a la escondida,、uh -huh. al elástico, a la soga. Como juegos、eh, donde uno ponía el cuerpo.、Sí. Después ya uno va creciendo y, y se queda más quieto. ¿El tuyo se le cuelga tu juego favorito? A mí, el, el ajedrez o el vole. El, el... Ajá. El ajedrez o el vole. Leandro, ¿nos querés contar algo? Mi pantia, lo que o l l e a b a la.、Um, eh,

Tartetí. Al t a t e t í Mi pan de t a r e t í tuvaba, si no, tuvaba, viste, mi pan ya, tuvaba la pelota. A la pelota. La pelota, t i v a b a la pelota. Y e desde uno, mi p a p i e r a mi mamá me regalaba, un cubetito.

Con autito de Autito de Totorra el, el, Moto、uh -huh. y me, a mí me gusta de todo, me toman prepedido. Bueno, g r i a s ¿Cuántos juegos favoritos、uh -huh. que yo tengo q u es e el, el solitario? ¿En dónde los jugás? Los juego sola porque tengo las cartas, así que los juego sola a h e a Ah, ahí en la mesa con no, las cartas no, físicas. No, no, no. Sí. ¿Sí? wow.

Bueno, también que queremos invitar a nuestros oyentes, así que entren a nuestro perfil de Instagram, vean nuestra historia destacada y también van a poder formar parte de cuál es su juego favorito. No, quería que, que contar que acá ya nos están dan, dando. Era, Dale, ¿querés、eh, contar? Vamos a, nos están dando preguntas acá, nos están dando、mm. sobre esta cocina del día, ¿sale? La voy a leer.

Dice, me gusta jugar a las cartas y al juego del, que se llama Carioca, que es muy parecido a la loba, dice la Mechi.、Uh -huh. La vamos a saludar la Mechi. Obvio,、oh, siempre. Tenemos... La Cami Farías dice, jugar a la loba con las cartas.、Uh -huh. Como es, vos. Es, como yo, me encanta. Y la Cami Farías dice, el Monopoly. Después de, de Candel.

Pérnico Dice el Monopoly también, o sea,、uh -huh. va ganando Monopoly. Mira, Cande, Cande Pico es mi amiga y nosotros nos, tenemos noche de juegos, nos hemos juntado a jugar al Monopoly, hemos terminado peleadísimos todos. Uy, ¿en ¿no、serio? Qué, qué complicado. Es complicado el Monopoly, sí. <risa> y después, la, nuestra.

Ani contó que nos dice que le gusta jugar al l u d o y a la oca.、Uh -huh. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Esperamos más respuestas ¿Más para respuesta? poder compartirlas. Ojalá que, haga más, que nos dé más respuestas. Obvio, vamos、ah. a estar esperándolas. Así que, oyentes, contésternos. Y terminamos en este primer bloque con la canción de d u k i Fortnite.、Uh -huh.

フォ t e p トコンス r レートコ i スト n ートコ

フォーナー、サ de casa、コミ d ニケーションにパレードナイス、ジ a ガンドラスタンバラ、そんなにた d e んたんたんたんたんたんたんたんた e たんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたん n んたんたんたん u んたんたん lo たんたんたんたん o ん s o たんたんたんたんた u e g o s a r t i f i c i a l e s no es a ん o nuevo, no es navidad. n たん e color en el cielo y eso no es culpa de la luz solar. Solo estoy viendo explosiones y escuchando ratas.

Traje nuevo, café de esquí. Estoy nuevo, cambio los f i d e o Chale con a ti b a l r a de roto, b e r sancho y u a c a m i <can>. s i Volando en un p a r a c a í d a me tiro desde un c e p e l i o De pie t paro, como Fortnite, como Fortnite.、Uh. Construyo mi bando, acelero en el quad, me siento Fortnite.、Uh. El último u n o de pie, Battle al Royale, Battle al Royale.

この49この49この49この49この49この49この49この49この49この49この49この49こ u 49この49 c の4 e この49この49この49この49この49この49この49この49この4 a この49 e の49この49この49この e 9この49この49この49この49この49この49この49この49この49この49この49この i 9この o 9この49この49この49この49この49この49この49この49こ l 49この49この49この49この49

フォーナー、フォーナー、フォーフォーナー、フォーフォーナー、フォーナー、フォーナー、フォーナー、フォーフォーナー、フォーナー、フォーフォーナー、フォーナー、フフォーナー、フォーナー、フォーナー、フォーナー、フォーナー、フォーナ

Y listos para continuar el programa.

Con auce y su colnar receta, ¿qué no trajiste? Aguas, a y seguramente algo Algo、rico. muy especial que hacían las abuelas que le decían cara sucia, ¿qué le suena? s Torta negra, torta negra, tortita negra, la famosa、es? tortita negra, es ¿eh? claro. <ríe> ¿Les digo los ingredientes? Dale,、sí, es escuchan: agua tibia, 400 centímetros cúbicos, bueno, un poquito así también, <ríe> azúcar 100 gramos y harina, un kilo y levadura 30 gramos.

Manteca 100 gramos y sal, una cucharadita. Esa es la preparación, chicos. a ver, un, ¿cuáles son los pasos? En un bol mezclar el azúcar, la harina y la levadura y el agua y la sal. Agregar la manteca y amasar con palo s de amasar, estirando, doblando la masa sobre sí misma. Es como si hicieran, como no sé, la masa de Jaldre. Tal cual, <ríe> la misma. Dejar de amasar la tapa.

Por 15 minutos, con un cortante de 5 centímetros de diámetro, con un vaso cortante de disco de masa. Y colocar sobre una fuente para horno aceitado. Ay, qué rico, chico,、sí. mi hombre. Rellenar <risa>、pues, los huecos que puedan entre los discos con abundantarines, e h a tirar excedentes con pincel, dejar laudar hasta que duplique su tamaño. Tiene que estar medio el doble. Ok, el doble. <risa>

Mientras tanto, preparamos la cobertura, mezclar azúcar negra y azúcar, cubrir los discos con la preparación y llevar al horno a 180 grados, señora. Anote,、uh, por favor.、Uh, hasta que los bordes estén dorados y enfriar y servir. ¿Qué、ver. dicen? ¿Está el、sí, a g u t í ¿Hay un a g u t í ¿Hay a g u t í Pueden mezclar el azúcar negra con la harina para ayudar a que la cobertura tenga una textura más firme y uniforme.

evitando que el azúcar nega, negra se derrita demasiado rápido o se quede a l

Quemarse, para que no se queme, sería ok. Buena utips. Así que espero que hayan tomado nota. Que tomen nota de esta receta. Está rica. Por eso, bueno, qué rica la receta que nos trajiste hoy. No sé. sí, la semana que viene hicieron una sorpresita, pero o sea, la h a c í a n las abuelas. No le v、bueno, a m o s m e p n c r b u e n o Escuchen, yo les quiero preguntar: la cara sucia, ¿con qué la prefieren? ¿Con unos mates? ¿Con un té o con un café? ¿Con qué la prefieren? Mate, yo mate como venido. q u r a n t e s v mate. Yo con café, café está rico. Qué rico un cafecito con leche, me imagino. Café son.

Ay, q u é fuerte es él. <risa> está bien, gustos son gustos. ¿Vos, Flor, con qué preferís la? Mi、verdad? abuela lo hacía con mojada v i s t e la, la parte de este, la, la negra de la z ú c a r Y comí con eso con mate Unos mates. y después café con leche. Ah, de todo, de <risa> todo. Bueno, de está、nada. bien. Bueno, gracias a vos. De nada. Ahora、uh -huh. vamos a seguir con Flor y la columna de fútbol santafesino. <risa>

Bueno, Florchu, ¿de qué vamos a hablar? Premier de Colón. Bueno, ¿con qué equipo jugó Colón en la última fecha? Deportivo de Morón. Y contanos, ¿cuál fue el resultado? Perdió casi como 1-0. Pobre Colón, y esta, m o s q u e perder, por Dios. No andamos con suerte, no andamos, pero bueno. No andamos con suerte. Ya vamos a pegar una buena racha y la p a a m o s para arriba. La primera es Tenemos que ganar arriba. Sí, tenemos que subir. Sí, Bueno, ¿nos trajiste noticias de interés del club? Sí. Bueno. Sí.

El、eh, nuevo jugador préstamo, Gonzalo Soto. Bueno, trajeron un jugador a préstamo,、sí. Gonzalo Soto. Esperemos que nos ayude a subir、sí. unos puntitos. y otra cosa? Sí, otro. Cerró la primera rueda de Colón, perdió casi por la mitad de los.

Partido y quedó 13 en la tabla. 13、mm. quedó Colón y perdió la mitad de los partidos. Ay,、no. Me dijeron que, bueno, el 13 es el de la mala suerte, ¿o no? Sí, el de la mala el suerte. El 13 menos. ¿Será por... sí, Yo ¿sí? lo aporté diciendo que es el día de la mala suerte, o sea, si cae martes o viernes. Bueno, quizás ojalá no os traiga mala suerte, pero necesitamos、no. subir un poquito sí, de la、sí. tabla. Bueno, ¿ahora de qué vamos a hablar? De Unión de la Boutinita. <ríe> bueno, ¿con qué equipo jugó Unión en la última fecha?

Con Cruzeguia fue el último partido. Fue hace mucho ese partido porque Unión está medio parado. Sí, ¿eh? sí, imagino. Bueno, ¿y cuándo es el próximo partido de, de Unión Flor? Sábado 28 de junio con Rosario Central por la Copa Argentina. Bueno, así que los tatengues, anótense en esta fecha, 28 de junio. Sí. ¿Y nos trajiste noticias de interés de Unión?、Sí. Tarragona sería la primera.

Cara nueva del Unión de Madelón. Ajá. Otro.、Eh, Unión trabajará para crecer deportivamente. Espera una conquista deportiva. Bueno, Unión espera una conquista deportiva. No sabemos si para la Copa Sudamericana, no, para no, la Argentina, no sabemos, pero bueno. m a ver. Es un club amigo acá en sí, Santa Fe. Somos los clásicos acá. Claro, somos los clásicos. Bueno, y hoy, Flor, nos trajiste un dato extra. Sí.

Bueno, ¿de qué, ¿de qué nos vas a hablar? Contra la Selección Argentina. ¿De la Selección Argentina que jugó cuándo?、Eh, jugó ayer a la noche. Ayer a la noche. Bueno, ¿contra quién jugó f l a s o Colombia, en el, en el estadio de River. En el En el、Plante. Monumental.

Sí. Bueno, y contanos, ¿cómo salió? Este como, empató como 1-1. ¿En q u m u n o Empató 1-1, pero igualmente、eh, ya estamos clasificados、sí. en el Mundial、más、de Fútbol. Así que estamos como un poco más tranquilos.、Ah, no? Un ¿no? poco más tranquilos, ¿sí? uh -huh.

Bueno, gracias Flor por Pero... todos estos datos que nos trajiste.、Gracias. Ahora llega Cele con la columna de cine. ¿Qué nos trajiste, Cele? Les traje de Stranger Things 5. ¡Wow,、Ay. Stranger Things! Bueno, te escuchamos entonces. Ya tiene fecha de estreno en Netflix y se dividirá en tres partes. La quinta y última temporada ya confirmó en el calendario de Netflix y se lanzará con tres volúmenes: en noviembre y en diciembre del 2025. Con más de seis.

650 horas de rodaje y una estrategia diseñada para dominar las fiestas de fin de año. ¡Wow! Netflix reveló por fin la última temporada de la serie más exitosa. El anuncio s e d i o en un evento internacional de Tudum y confirmó que el cierre será lanzado en tres partes durante las fiestas de fin de año. Además, la plataforma desplegó.

Una ambiciosa estrategia para convertir el final en su verdadero evento global. ¿Cuándo se estrena Stranger Things? ¿Quieres saber cuándo se estrena? ¿Cuándo?、Eh, se estrena el volumen 1 se estrena el 25 de noviembre de l 2025 con 4 episodios. s c u a t r o episodios nomás? ¡Qué, poquitos! ¡Qué poquito! ¡Qué s poquito! s Volumen 2 se estrena el 25 de diciembre de l 2025 en Navidad con 3 episodios.

Poquito, s poquito. s Y el volumen 3, el s e 31 de diciembre el 2025 del año nuevo, con el capítulo final.、Ah. Que es un capítulo final. Un capítulo final. Encima, las dos últimas fechas son una en Navidad y la otra en Año Nuevo.、Pues、Vamos、sí. a estar ahí comiendo el pan dulce sí, y viendo rico, la serie de Stranger Things.、No, y a mí, yo, yo m e voy a poner、eh, que es lo que más, que más que me más gustó de l trailer. Así、Dale. que le, le dio.

El trailer me gustó mucho, me entría y me genera mucha expectativa de lo que va a suceder. Es, es, es con ese apasionante final. Como con ese apasionante final, el trailer me, como que me gustó.

Está, estás ansiosa. Estoy ansiosa s porque... o Sí, aparte, como, como dijo hoy Santino, los vimos crecer a los actores e s t r en l a d Sí, los vimos crecer. Claro,、eso. ¿hace cuánto salió la primera temporada? Un montón de no, años. ¿Qué te dio tener? En 2016, a mediados, a mediados del siglo, de la siglo De década pasada. Claro, ahí como dice Santi, salió、sí. en el 2016. Sí, sí. Los vimos crecer y bueno,、sí. gracias a ahora, Dios. Antes eran chicos y ahora son grandes, ¿no? ¿Cómo van e v o l u c i o n a n Ahora,、eh? Millie Boy Brown Eleven está casada. Sí, por sea, eso.

Eso, así que bueno, bueno, ahora gracias, Cele, por esta columna.、Nah. Eh, vamos a seguir con el programa. Si、sí, vamos a seguir con el programa, dale. Nos vamos a ir a la pausa con que Cele, no voy a ir a la pausa con una canción que me gusta mucho a mí, que salió nueva, que se llama de FMK Emilia Teo PZK y Niki c Niko que se llama m a s n a Remix. Así que la nueva.

s 然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、r 然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全

Vete r c e r bloque con a u g u s y su columna de mitos y leyendas. q o n i a u u s Muchas gracias, Ele. Hola, queridos oyentes. Este día voy a traerles una leyenda asombrosa conocida como Beowulf y el tesoro del dragón. ¡Wow! Y dice así: Los ojos cansados de Beowulf apenas pudieron reconocer la entrada de la cueva. Todo era oscuridad.

11 guerreros habían partido junto a él, decididos a acabar con el dragón. Meses atrás, un joven del reino había robado una copa de oro de su magnífico tesoro. Y desde ese día, la bestia no perdonaba. Atacaba a su pueblo sin piedad y dejaba a su paso de destrucción. Muchos habían querido matarlo, pero el dragón era sorpresivo, feroz y rápido como la luz.

Por eso, Beowulf, el anciano rey de los Gautas, el que había vencido a monstruos espantosos, decidió entrar con paso sigiloso a la cueva. De los once guerreros vikingos, solo su sobrino, Wiglaf, permanecía junto a él. Al correr la roca de la entrada, una luz los ensegueció. Mon la montaña de oro y piedras preciosas resplandecía como el sol. Era el tesoro más magnífico que pudiera imaginarse.

A su, lado, a su lado, dormido, un inmenso dragón lo custodiaba, rojo como el fuego y como la sangre. Beowulf sacó su espada para enfrentarlo, pero el dragón despertó y fue más veloz. Con la hoja de acero aún en el aire, el rey pudo ver cómo su contrincante, erguido, abría la boca. Wylaf se acercó y juntos lo atacaron, pero todo se tornó fuego y dolor en un instante.

Las espadas quedaron clavadas en la garganta del dragón, que cerró sus ojos. Con voz temblorosa, Beowulf encomendó a su sobrino la protección del reino y le entregó su anillo y su yelmo, que es un casco prácticamente. Solo entonces descansó. Al amanecer, Wiglaf salió de la cueva en su y en su mano, el anillo del rey brillaba más que todos los tesoros del dragón. Fin, esa es la leyenda.

Del Beowulf y el tesoro del dragón. n Wow, q u é interesante! Y también nuevamente nos estás trayendo un dragón sí, completamente distinto sí, sí, sí, al del anterior, ¿no? Sí, el otro era una leyenda norteamericana. Esta、uh -huh. es diferente.、Uh -huh. Tengo algo extra para c o m e n t a r t i e n e s algo extra para comentarnos entonces? ¿qué es? Sí, ahí, ahí se los digo. Dale, Lo extra que tengo para informar es esto: Beowulf y el dragón. Esta es una leyenda de Dinamarca.

La otra que les conté la vez pasada era norteamericana.、Sí. La historia de Beowulf está narrada en un poema escrito en inglés antiguo, que se cree que data de los siglos c i n c o o seis d.C. e de s s p u é r i s t o Beowulf, rey de los Gautas, pueblo que vivía en la actual Dinamarca, se había enfrentado en su juventud con Grendel, un ogro monstruoso al que venció sin usar armas. Más tarde,

Debió luchar y aniquilar a la feroz madre del monstruo. Al morir Beowulf, su s o b r i n a Wiglaf arrojó el cuerpo del dragón por el acantilado y depositó el increíble tesoro en un montículo junto a la tumba de su tío.

Yo tengo algo que aportar. No solo los Gautas o otros pueblos de Europa hacían eso de juntar la riqueza de su rey o del noble y enterrarlo vivo. También lo hacían los egipcios,、eh, antes de la época de los, que llegan los romanos, a veces los chinos, rara vez, como en el que dijeron hoy el, en el, el Momia III, el caso del emperador r a g ó n que está basado en eso, los guerreros de Terracota, y también los antiguos Micenos, que eran la, los que vinieron antes de los griegos, de, antes de la guerra del Peloponeso.

Esas culturas, ahí todas de Europa, África y Asia, tienen esa costumbre de enterrar a sus nobles o a sus grandes gobernantes con, las, con todas las riquezas que acumularon.

Sí, buen dato, es, Santi. Es, es correcto.、Muy、Yo、bien. lo único que voy a decir es que me gustaría encontrar esa tumba ¿A ahí. ¿A、no? con esas riquezas. Sí, ¿A quién no? ¿A quién no? Pero bueno, seríamos saqueadores de tumbas.、Ahí. Exactamente,、sí. eso se llama profanar tumbas.、Claro. Después el muerto te persigue por todos lados. e s O se le dijo que no e s t é maldito. <risa> Como、bueno. por ejemplo, eso de la maldición de la tumba de Tutankamón.、Uh -huh. El faraón niño ese.

El niño rey le dicen. Sí. No, le dice e niño porque no viví, duró hasta los 18 años nomás. Sí. Exactamente. Bueno, Agu, te quiero hacer una pregunta. Porque siguiendo con、uh -huh, la consigna、escucha. del día del juego, te quería preguntar: ¿cuál es tu juego favorito? Bueno, para, mis oyen, para todos los oyentes, mi juego favorito, dependiendo. Si es de mesa, mi favorito es el ajedrez. Ajá.、Uh -huh.

En cuanto a un juego de video, o como le dicen muchos, videojuego, s mayormente para la Play 3, que es, lo que es la que tengo y la que más disfruto, y la única que disfruto mayormente, pero también la, la que más disfruto, tengo dos. ¿A qué jugas en la p l a y Aú? t Tengo dos juegos que son más bien dos series de juegos que.

Son mis favoritos y los únicos que tengo en mi,、eh, que son míos.、Uh -huh. Hay más juegos, pero son de mis hermanos.、Claro. El primer juego, la primera serie de juego s es una serie de tres juegos que se llama Princip, Prince of Persia. Prin、uh -huh. Significa Príncipe de Persia. El primero, el uno, es Las Arenas del Tiempo. El segundo, el dos, es El alma del guerrero. Y el tercero, o sea, el tres, es Las dos coronas.

En cuanto a la otra serie, es una serie de juegos con, de, que consiste de 8 juegos, pero yo tengo 6 nomás porque son para el Play t 3.、Uh -huh. Los otros 2 son para PlayStation 4 y se llama God of War. Ese, digamos que es mi, el que más me gusta. Ese es tu favorito. Sí, son mis dos los favoritos,、sí. pero el que más disfruto es el God of War.、Uh -huh. Está el, el Ascension, el China's Olympus, que significa Cadenas del Olimpo.

El Ascension significa Ascensión.、Uh -huh. Está el 1. Está el Ghost of Sparta, que significa Fantasma de Esparta. Y después está el 2 y el 3. En cuanto v a la PlayStation 4, el, está el 4 justamente. Y el, el Ragnarok.、Uh -huh. Ragnarok, que le agregaron un DLC, un, como algo extra, que se llama Ragnarok Valhalla.、Uh -huh.

Mira, te, esos te... dos no he jugado, porque son de cuatro. Yo nada más tengo la tres. Yo、que、te escucho、copalizos. hablar, yo te escucho hablar, y yo la verdad es que no entiendo nada, porque no. No, como no juego a la play y no conozco ese universo. o se... Pues verán, lo.、Eh, espera, disculpa.、Para. Pues verán, lo que puedo decirte es que en cuanto a lo del príncipe de Persia, es el príncipe de Persia que desata lo que se conoce como la... en el juego, obviamente.

Las arenas del tiempo, en el cual tener que ir enfrentando diferentes enemigos.

Que s eran han n c o v e t i d o e r tus aliados, pero se han convertido, como decir, en m o n s t r o s de arena.、Uh -huh. Es muy parecido a, a, la, a la película, película. De la, sí, del no, Príncipe claro, de vi, Persia, la pero la tenés、película. que ir enfrentándotelos en el videojuego y absorber las arenas. Y eso está para poder retroceder en el tiempo. Sí, es más, yo hay muchos videojuegos que los conozco por las películas.、Y、yo también los conozco por q u e como no tengo acceso a, a la Play, sí se han. Yo tengo algo que aportar: los DLCs. Es, sería, es, es una sigla en inglés que significa a b r e v i a d a contenido descargable de pago. ¿Qué, ¿Qué es? O sea, por ejemplo.

En otros videojuegos es un, una historia que no lo pusieron en el juego final o que lo dejaron para aparte. Nuevos contenidos como armas, cosas custom, no sea ropa,、eh, nuevas mecánicas de jugabilidad en esos mapas o nuevos mapas y con campañas aparte. Y además, no solo están para Play t a 4, el, el, el, el God of War 2018 que, que ya están en, en la campaña de Noruega con, con k r a t o s y después el Ragnarok salió para.

Para Play 5 y 4.、Uh -huh. Pero este fue el primero que salió para Play 5 de, cuando fue la pandemia. De s p u é s de la pandemia fue uno de los mejores que salió para Play 5, pero aún salió para 4. Mari, ¿vos nos querías、sí. decir algo? No sé si ustedes se acuerdan cuando tenían la tele que tenían que conectar el jueguito y dispararle a los patitos. Sí, me acuerdo. <risa> Ese、Family、creo que、Game. se llamaba Sega. Family o sea. Game. Ajá, pero o sea. uno de mis juegos favoritos de mesa es el juego de la oca. ¿Te gusta el j u e g o de la oca? Me encanta.

Qué lindo juego. Y en cuanto a la otra serie、eh, de juego que yo les decía para que sepan algo y, lo, y si quieren puedan disfrutarlo, si es que tienen la, la 3 o la 4, es el God of War, como dije, que significa en inglés Dios de la guerra.、Uh -huh. Se trata de un semidios hijo de Zeus que hasta el momento, hasta después de unos juegos más adelante, no lo sabe, en el primero, en el primero no lo sabe, pero en, en lo siguiente s s se entera.

Eh, tiene que ir recorriendo su camino, como、eh, primero, como un semidios normal que se va enfrentando a diferentes enemigos por liberarse de, de, de su pasado, de las、uh -huh. cosas que ha hecho. Es un espartano, un general espartano de la mitología griega. Después, en la o s d God of War 4 y Ragnarok, Valhalla, pasamos a la mitología nórdica, que ahí, como que avanzó mucho más en l a como que cambió de.

Es la misma historia, pero con Kratos, el semidios del que estamos hablando, pero más grande、uh -huh. y que avanzó más en, el, avanzó más en edad y cambió a, se, se dirigió a tierras diferentes.、Uh -huh. Bueno, con todos los datos que me tiraron, ya,、uh -huh. ya me siento una experta en los juegos de Play. Tengo、sí. algo que aportar. Creo que entre los años de, de lo que pasa con el final y un cómic que muestran en el, al final del 3, y el, de, y el primero de, del 2018, creo que pasan como 20 años, ¿no?

20 o casi 15. Podría ser, sí. Bueno, c e l e vos nos q u e r í s contar algo? Sí,、eh, siguiendo la técnica esta de, de juegos y todo eso,、eh, tenemos re respuestas acá. Bueno, vamos a leerlas entonces. Vamos a leerlas. Dice, la Sole dice la soledad, nuestra. Nuestra, ¿Nuestra la, soledad. Nuestra soledad de Cairo dice la loba. La loba. El, la d e l f i otra, la d e l f i Capari dice el, el buco y el sadu.

Sadoku,、Ajá. Sudoku, sudoku. Sudoku.、Ah, sudoku son japoneses. Y mi mamá Mi mamá,、uh -huh. mi, mamá uh -huh. mi mamá dice el solitario en el celu y el homescape que es p a r e c i d o al candy. Sí, sí. Y yo tengo un juego en el celu que bajé hace poquito. Que tiene que, que, cosa que, ¿cómo se dice? No sé por qué. Para hacer el juego, contaros los cositos así para tener más.

Cosas para, para. ¿Cómo se dice? Para. Sumar puntos. Ajá. Ajá. Y después. Si perdes. Tienes、sí. que volver a empezar. Bueno. Y también、sí. tengo el ahorcado y otro juego ahí en el c e l u l a Bueno. o e s c u c h a s e ¿Le hay otro comentario? Sí, hay otro comentario más. s q u e c r es o que e de tu novio? De mi novio. Dice acá.、Uh -huh. Dice el Rumi. Al Rumi le gusta jugar. ¿Qué、y、es? Pierde, el pierde siempre. Es como la loba nada más que.

Los tres rojos valen c i 0 n y no se puede como colar, como la, como la loba. Hay distintas reglas. Sí, Flor. Eso no. Mi mamá jugaba la sopa de letras, porque le cantaba de todo, porque no sabe leer, pero lee con las lentes. Muy buen juego la sopa de letras. El、sí. sudaco es más o menos como ¿Solo? lo que aplicó, lo que aplicó、no. la Flor, es como. Una sopa de letras. Una sopa de letras, pero con números.、Sí. Porque entre a u i l i z a la mente.、Sí. Y es de origen、sí. japonés, como el origami. Bueno, ahora vamos a seguir. ¿Con qué seguimos, ¿Con Eli?

Ah, continuamos con, la, con una Santi. Con, las, con una m u t u d s a de Santi. ¿Qué nos trajiste, Santi? para、vos? Hola, Cele. Hola, vale. ¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Qué nos trajiste? Bien, para hoy vos? Bien, hoy les traigo. t ta t ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Tatán! a ¡Tatán! Ta -ta los multiversos de Santi, especial de Star Wars. Episodio 1. La amenaza invisible. El nacimiento de una guerra galáctica. ¡Guau!、Wow, wow. En una galaxia muy, muy lejana. Antes de que el.

Antes de los Chedis en guerra, antes de los clones marchando al unísono, antes de que el nombre Darth Vader sembrara, sembrara terror, hubo una amenaza silenciosa.、Uh -huh. Una amenaza que no empuñaba sables de luz, sino contratos, flotas comerciales y ambición. Hoy, en los multiversos de Santi, nos sumergimos en el origen de un conflicto oculto: el nacimiento de la Federación de Comercio.

La chispa que encendió las guerras, las guerras separatistas. Todo comenzó cuando la galaxia era gobernada por una institución ya desgastada, la República Galáctica. Un senado lleno de especies, sistemas y representantes, pero también de corrupción, lentitud y t e c n o g r a c i a En ese vacío de poder crecieron los gremios económicos, entre ellos uno se alzó como un titán, la Federación de Comercio.

Con el control absoluto de las rutas espaciales y tarifas interestelares, la Federación dejó de ser un simple gremio y se convirtió en un imperio económico, una mega empresa con naves de guerra, androides de combate y un poder, y un poder que ni el Senado podía detener. Pero esta no fue una ascensión natural. Detrás del telón, en las sombras, un rostro familiar tejía un plan, maestro, Dark Sidious, senador por el día.

SIC por la noche, un titiritero oculto que empujó a la Federación a l g o impensado, bloquear un planeta entero, el planeta Naboo. Un mundo pacífico, convertido en peón de una jugada política, la excusa, protestar por los impuestos a las rutas comerciales, la realidad, una prueba general para una guerra mucho más grande. La Federación desplegó, desplegó su ejército de Troyes, invadió Naboo.

Y la república, paralizada por la burocracia, apenas reaccionó. Fue allí donde la joven reina a m i d a l a dos s h e d i s y un Gunga inesperado llamado Char-Chan b i n k s lograron romper el bloqueo y exponer la agresión. Pero lo, lo que parecía una victoria fue en verdad solo el primer acto de una tragedia. Porque mientras los s h e d i s celebraban, d a r s i d i o u s ya había aprendido que el c e n a r o era ineficaz, que los planetas estaban hartos

Y que la guerra podía fabricarse. Así comenzó el ascenso de los separatistas, planetas, sistemas y corporaciones enteras que desconfiaban de la República. Comenzaron a hablar de sección. Y la Federación de Comercio fue solo la primera pieza. Luego vendrían la Tecno Unión, el Clan Bancario Intergaláctico y los Oscuros Pactos con el Conde Dooku. La galaxia aún no solo.

Aún no lo sabía, pero las guerras clon ya habían comenzado. ¿Alguien vio Star Wars? Yo quiero declarar frente a todos ustedes que no vi Star Wars. Hay mucha gente que es fanática, pero muy, muy fanática. Pero yo no vi Star Wars. ¿Alguien la vio? Yo. La vi la primera hasta llegar h al s t a e final. La primera la coloco porque mi abuela. Mi abuela son los.

Y m i r a t e a mi mamá porque mi mamá miraba a Star Wars.、Tu、le cantaba Wars. mucho t a n t o de Galaxias, lo que dijo a n t e s Bueno, ¿alguien más? Se le, ¿Vos viste Star Wars? No, no. no o sea, vi, vi, vi, vi, he visto trailers y todas esas cosas, pero no lo vi, he visto. ¿Vos aún viste Star Wars? Sí. Aguichonvini. He visto. A ver. La, de la u 1 a la tres, que no me, me gustaron hasta la tercera, que ya no me agradó mucho por、uh -huh. el final. Y.

La cuarta y la quinta no las vi muy bien. Vi algunas escenas. La sexta he visto más que todo el final.、Uh -huh. Y después he visto las nuevas actualmente: Que Star e yo El s Wars, el despertar de la fuerza. Eh, eh. Que, que hay una chica como protagonista en ese caso. Los últimos, j e d i que ya se hace después a Luke, a de Luke. Y si querés contar la novena y la última. La novena, ahí no la vi. Esa sí, no la vi. Es el ascenso、Pero、de. La... Perdón.

Pero la que sí vi fue la que dijo él. La de, ¿Cómo dijiste de los Jedi? La, los últimos Jedi, la、los、octava. a Ahí sí la vi. Que se hace, a, como dijo él, alumna de Luke Skywalker.、Uh -huh. Hasta que él muere. Y la novela, no, vi, no la vi, pero sí vi los trailers. Que es como que un viejo enemigo aparece. Es、eh, justamente eh, Dark Sidious, el emperador. Ajá.、Uh -huh.

Leandro, ¿vos querías contar algo? Sí, yo vi una película en el Tavo. Estaba. Estaba. El robot,、eh, ¿viste? El rock, el rock, viste. Ahí me, esta parte me gustó porque. e、eh, n muchacho vi la, la película.、Eh, estaba p e l l a n d o otro. Otro p e r o n a t e p e r o n a t e se llama. ¿Por a u é

Monstruo, <risa> lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, e o vi, lo vi, lo vi, l r vi, lo v m lo v s t o vi, lo vi, lo vi, lo v s t o p i lo vi, lo v s t o vi, lo vi, lo vi, l a vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo v lo v lo vi, o vi, lo

Me, me bueno, me alegro que te haya gustado, Santi. ¿Y vos tenés algo más para decirnos? Sí, en, tengo algo que decirles. En, el orden es medio confuso porque primero el episodio 4, el, el metal, 5 metal, y el 6 eran、metal. los primeros porque salieron en el siglo pasado, en, en más basado en las cosas, set, o sea, a partir de los 70. Después salieron estas las precuelas, como contaron acá, que era la historia del de origen de Darth Vader, que después cuando los compró Disney vio antes.

En c h a r g e Lucas las ordenó y les cambió el n ú m e r o O sea, episodio 1: La amenaza fantasma, que antes era el cuarto. Después, episodio 2: el, el, el ataque de los clones, que era el 5. Episodio 3: La Venga d e l o s í que era el 6. Y después volvió al episodio 4: La l nueva esperanza. Episodio. Sí, episodio 2: el, el, el, el contraataque d e l Imperio, que es ahora el 5. Y el coso.

El 6 del retorno del Seida y que antes era el tercero, que es medio así el orden confuso, pero bueno.、Uh -huh. Después, cuando compró Disney en el, en el 2015, ya e s t a b a n en producción estas las secuelas, que, que era el chico de color y la jovencita blanca, que e l i g i e r o n esto: que, que George Lucas había confesado que iba a ser diferente si él las tenía, pero al final la vendió, la aceptó la, el pago de Disney.、Uh -huh. y, porque vieron que mi Disney es el muslo del Monopoly y todo esto, pero bueno. Y si、sí, acá tengo algo que decirle, en el próximo episodio.

Exploraremos el origen del brazo militar nuevo de la República Galáctica, el ejército clon y su historia antes del episodio 3. Yo soy Santi y eso fue los multiversos Santi donde cada universo tiene su historia. ¡Guau!、Wow, ¡Qué cierre esa columna! Bueno, gracias Santi.、Sí. ustedes, por déjame hablar. Ahora seguimos con María Isele y la columna de astrología. ¿Qué nos cuentan? Sí, pero... <coughs> la luna en Sagitario.

¿Cómo será la semana astrológica del 8 al 15? O s sea, Esto a e ya empezó e l 8 de junio. Los aspectos claves de la semana y todo lo que tenés que saber. Durante la segunda semana de junio del 2025, la luna, la luna elevará el pulso del cielo con un tono optimista y lleno de fe.

Su luz alcanzará el resplandor en el siglo. Perdón. En el signo del. En el signo del. Centauro. Centauro. Sagitario apuntando su flecha luminosa hacia, el, or, hacia horizontes más amplios. Revelaciones sinceras y deseos de, que piden.

Vuelo. Será una luna llena que no solo iluminará el camino, sino también nos recuerda que siempre hay un más allá posible. Intensidad emocional. El domingo 8, o sea que, que empezó este 8 de junio, la luna continuará su recorrido por el signo de Escorpio.

Un tránsito que suele asociarse a climas emocionales intensos. In, introspectivo, ¿qué introspectivo?、Mm. Como pensar uno en, en, en el adentro. Más profundamente.、Uh -huh. Y de búsqueda de profundidad. Ese día ya se percibe las próximas la, la aproximación. aproximación de、eh, aspectos.

Tensos Que se perfeccionan el al día siguiente. Venus Centauro comienza a actuar. A, a actuar. Plutón、uh -huh. en Acuario y Mercurio en Cáncer. Se acerca su cuadra... ¿su cuadra? Cuadratura. ¿Su cuadratura con Saturno en Aries.

Es un d í a para observar sin apurarse a relacionar. Y prepara el, el terreno para la intensidad que se des, despre, despre, desplegará d e e s p l g al r á a inicio de la semana. Bueno, que ya arrancó la semana, así que esta intensidad ya arrancó. Y、Ay. yo tuve la oportunidad de ver la luna anoche cuando estaba yendo para el hogar.、Uh -huh.

Bueno, seguimos con c e l o s Y estaba precioso. Vamos. Ahora la luna llena d e Sagitario el de junio 2025. Cuando, hoy, ¿Cómo n o hoy c va a ser la luna llena hoy?、Eh, la luna l la, la luna alcanza u n a a l su máximo esplendor en el grado 20 de Sagitario. Vamos, Sagitario, yo soy Sagitario. Esta luna. Esta luna llena.

Viene con verdades que se implican, creencias que se cuestionan y su fuerte necesidad de decir lo que sentimos, aunque nos duela o incomode. Tal cual, como Sagitario. Obvio. Y mañana, mañana y viernes, el satélite lunar transita en Capricornio. Yo, c o n María. Así que bajamos la, a la Tierra.

Esos días invitan a la organización, al foco de las metas, a asumir con seriedad lo que queremos construir. Ve veremos, ve venimos de la luna llena intensa, así que este tránsito lunar nos ayuda a ordenar lo que quedó suelto y tomar decisiones de madurez. Uh, así que a prepararse. A prepararse. ¿Para qué s i g n o dijo? No, es, no, para, es para todos.

Más. El sábado 14, el fin de semana, el sábado 14, amanece con una en acuario y se nota el cambio En e l clima emocional. La energía se vuelve más metal, social, abierta a lo diferente, ideal para cortar la, la con la rutina, conectar con las ideas nuevas o juntarse con personas que nos inspiran. Ay, personas que nos inspiran. Y este domingo.

Y eso sí, el domingo 15 se pone picante, así、uh, que. Cuidadito.、Eh, el planeta de Leo se encuadra con Urano en Tauro y trayectando una dosis de vida disfrutiva, impulsos diferentes de controlar y posibles relaciones explosivas. Es un día para frenar, ante, an, para frenar antes de actuar, sobre todo si.

Algo nos irrita o nos sentimos con alguien que nos invade nuestro espacio.、Eso、bueno,、también. entonces va a estar picante el domingo. Va a estar picante. El domingo. Cuidadito, cuidadito. Bueno, gracias por la columna de astrología, que amamos astrología. Sí.

Escondidas revelaron que Wanda, Nadil y Elegante nuevamente están juntos. ¡Qué milagro, señor! t i r e r n el hermano s e r t ó de los jugadores, rompan sus reglas. ¡Uh! E impuso una dura sanción colectiva. Esta semana solo trenaron la mitad del presupuesto para la compra semanal. Se quedaron sin Murphy. Bueno, Nara, enojadísimo con los medios turcos porque publicaron imágenes de Bikini, Photoshop. Sí, un Photoshop.

m i r t a l e g r á n festejó el aniversario número 57 de su programa y afirmó que son sus últimos años de trabajo. c a n d e m o r Fe se presentó oficialmente a su nuevo novio en medio de su viaje a Brasil. ¡Wow! ¡Qué l o va a p l a z a r Lali e s p ó s i t o y la China Suárez d i s t a n c i a d o n el motivo, la foto de Juana r a r a y Lali. Después de mucha pelea con v i v i e n c a el real hermano la tan.

Están abonados abonado la casa. María Becerra se subió、Abonad. al escenario junto a Pablo Londra. En sus redes expresó que está con muchas ganas de volver. Fito Páez celebró el cumpleaños de su hija Margarita con fotos inéditas de la infancia. La renga hizo vibrar a Santa Fe con un recital para más de 40.000 fanáticos que coparon el cementerio de los elefantes.

You're my reality. You're

mal p あ r a d o en la esquina de mi barrio, 家の家 donde d o b l 家 el viento y se cruzan los atajos. Al lado del estaba l の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家 e 家の o の家の家 e 家の家の家の家の家の家の家の家の家の家 e 家の家の家の家

私はあなたの家族のために、私はあなたの家族のために、私はあなたの家族のために、私はあなたの家族のために、私はあなたの家族のために、

もう大ちゃ o を o つけたのに、もう r 回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、a う一回、も un cordero. 一 o もう o 回、も cruzar la calle. Yo me 一回、もう一回、もう一 a も l 一回、もう一回、もう一回、もう一回、も r

Y listos para continuar el programa. Antes de irnos, llega Guille que nos cuenta cómo va a ser el clima estos días.

Guille, ¿qué no trajiste de clima? Hola,、son? soy Guille y les voy a contar el clima de esta semana. Miércoles 11 de junio, día soleado, máxima 18 grados, mínima 8 grados. Jueves 12 de junio, día soleado.

Máxima 18 grados, mínima 12 grados. Viernes 13 de junio, día llovizna. Máxima 16 grados, mínima 12 grados. Sábado 14 de junio, día llovizna. Máxima 16 grados, mínima 9 grados.

Domingo 15 de junio, parcialmente nublado, máxima 17 grados, mínima 9 grados. Wow, bueno, va, tenemos fin de largo, Guille, va a haber llovín, a c h e esta mala noticia del clima.、Sí. Bueno, gracias, Guille, por, por el clima.

Ahora, se con ¿cómo seguimos en el programa? Con la c a m a r í a Vamos a finalizar con María, a ver qué nos cuenta、Hola、el chiste. h o r a mis queridos oyentes, para el día de hoy les traje. Estos chistes espero que les gusten. Bueno, te escuchamos. Jaimito llega del colegio y la madre le pregunta: ¿Cómo te fue hoy, Jaimito? Jaimito le responde: Como el Pueblo Norte. ¿Cómo es eso, Jaimito?

Todo bajo cero. Le iba todo mal a Jaimito entonces. ¿Por qué la luna es más grande que el sol? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por María? ¿Por qué? Porque la dejan salir de noche. Bueno. o l e gustó? Me encantó. Me gustó mucho el segundo. Y es más, más acordar una canción.

No lo voy a cantar ahora porque no soy buena cantando, pero bueno. Bueno, gracias por estos chistes.、Gracias. Espero que le s hayan gustado. Bueno, s a n t o Yo tengo algo que aportar a la columna del guiche. Para los que quieran hacer cosas de a l a i r e l i b r e no ponen el viernes ni el sábado. Van a, van a tener que ir a e s p a c i o s c e r r a d o s como los Shopping, pero.

El, nos tocan u bonitos días el domingo y el lunes, que es el último día del fin de largo por el paso al inmortal día de güemes. Así que esperemos que no l l u e v a n i el domingo ni el lunes. Esperemos que pasen un buen fin de largo, oyentes. Lo、sí. mismo para ustedes, compañeros. Y、sí. sí, para sí. ustedes también. Bueno, gracias. Vamos a mandar saludos. Ya terminamos el programa. ¿A ¿Quién le mandamos saludos? A Cairo, a los que nos mandaron, a, lo, a la Mechi.

A la mecha que n o mandaron, a la mecha a la sola, Abelardo, ¿eh? A velar, a velar. Si no fuera p o r a velar, d no saldríamos a la i r e Tal、arte. cual. Hoy tenemos dos cumpleañeros en c a i r o n A Frankie, Frankie p e r e t t i Mi Ogracio s mi amigo. Claro, que deben estar f e s t e j a n d o l e Y a los dos. De... Les deseamos un muy, muy feliz día. Feliz cumpleaños、sí. a los dos. Feliz cumpleaños a los dos. Y cerramos el programa con dos,、eh, dos comentarios. La Lore nos dijo que a ella le gusta jugar al truco.

Ah, bueno. Y、eh, a a b e dijo que a é le l gustaba jugar al Botella Challenge y al Tejo. Ah, bueno. Así que gracias, a b e por tu respuesta. ¿Cerramos este programa? Nos despedimos hasta el, este hermoso programa y nos vemos hasta la semana que viene. ¡Chao, chao! Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando.

Verbú con p a p a f r i t a y good show. ¡Sí!